Diario del Futuro, un programa con buena gente, hasta las 2, por Nacional Rock. Seguimos acá en Nacional Rock, esto es Diario del Futuro, son la 1 y 28 ya, y mientras seguimos repasando algunos temas que para nosotros son noticias, vamos a meternos... Eh, con el tema de Fopea. Fopea es un foro de periodistas argentinos, eso quiere decir su nombre, de hecho, que últimamente, en los últimos años, se ha, ha tomado bastante notoriedad por una serie de comunicados que sacan periódicamente, analizando, por analizando quiero decir, criticando en general, el estado de la libertad de prensa, entre comillas, en la Argentina o en algunas regiones de la Argentina por ejemplo, el último se difundió el sábado pasado lo anticipó el diario La Nación donde alertaba sobre el poco financiamiento privado en Jujuy dicen una de las cosas que les, les, les preocupaba es que casi exclusivamente todo el financiamiento de los medios es gubernamental, hablando de... Pre de las condiciones laborales, pero también ellos, digamos, su principal eh, rol lo tuvieron durante todos estos años de discusión alrededor de la ley de medios, han salido siempre invariablemente a defender las posiciones del grupo Clarín. Eh, el, hace un tiempo, Víctor Hugo, en un informe, Víctor Hugo Morales, en un informe que había hecho sobre ellos, había mostrado como de 57 eh, informes de FOPEA o comunicados de FOPEA, 11 que es una proporción enorme, casi el 20%, estaban dedicados a casos directamente relacionados al grupo Clarín y, y siempre defendiéndolo Eh, el equipo de investigación de Radio Nacional de la AM, encabezado por Ariel Lijalad y del que participa también Sebastián Premisi y otros compañeros, realizó un muy interesante informe respecto a quién es realmente FOPEA y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Porque es interesante cuando ellos dicen, bueno, la financia, el critican que el financiamiento es casi puramente estatal y no hay financiamiento privado. Bueno, ellos sí tienen financiamiento privado bastante interesante y también financiamiento estatal. Vamos a escuchar el informe y cuando, cuando volvemos eh, aclaramos un poco más el asunto. FOPEA son las siglas del Foro de Periodismo Argentino. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En FOPEA se nuclean alrededor de 330 periodistas de todo el país. Es decir, tiene una baja representatividad dentro del gremio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entre sus miembros están Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Viñazú, Luis Majul, Daniel Santoro, Facundo Pastor y Nicolás Huñasqui. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? FOPEA se presenta como un espacio para mejorar la calidad del periodismo a través de la capacitación profesional la elevación de los estándares éticos y la defensa de la libertad de expresión Entre sus compromisos éticos sostienen que deben evitar los conflictos de intereses que comprometen el trabajo del periodista para garantizar su independencia Dentro de los conflictos de intereses se incluyen las formas de financiamiento Fopea se financia, en parte, con aportes que realizan sus socios Sin embargo, también reciben aportes de distintas entidades con las que existe un conflicto de intereses a la hora de informar. Uno de los apoyos de FOPEA es la Fundación Avina. Avina recibe donaciones de las fundaciones de grandes corporaciones empresarias como Pérez Compán, Lomas Negra, el Banco Ciudad, Roemers, el Standard Bank, Cargill, Ingenio Ledesma, OSDE, Monsanto, Asindar y ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entre los donantes de la Fundación Avina También está la Fundación Noble del Grupo Clarín Es decir, el Grupo Clarín Y otras grandes empresas financian a Fopea A través de la Fundación Avina Sabes qué? Otro de los aportes de Fopea Proviene de la National Endowment for Democracy Más conocida como la Ned. La NET maneja fondos del Congreso norteamericano y financia proyectos en todo el mundo según su consideración de aportes a la democracia. ¿Sabes qué? La NET es la que financia, por ejemplo, a distintos grupos de presión anticastristas en Cuba y Miami y a grupos similares que promueven acciones destituyentes en distintos países de Latinoamérica. ¿Sabes qué? Según la página web de la NET, en Argentina apoyan solo a Fopea con 31.496 dólares. El apoyo de la NET Afopea lo explican por la promoción de leyes de acceso a la información pública y que regulen la publicidad oficial. Se trata así de una injerencia del Congreso Norteamericano en Política Interna de la Argentina encubierta a través de este tipo de organizaciones. ¿Sabés qué? Otro de los apoyos de Fopea es Open Society Foundation, la red que maneja el financista húngaro George Soros. En la Argentina, Soros fue socio de uno de los dueños del Grupo Clarín, José Aranda, en un proyecto para producción de arroz paralizado por problemas ambientales. Investigación, Investigación Nacional. Escuchábamos ahí el informe hecho por nuestros compañeros de la AM, donde contaba un poco acerca de cómo se financian estos foros que después aparecen reflejados en las noticias como, eh, digamos, espacios neutrales o como, o como supuestos... Eh, concilios profesionales sin intereses más que defender la libertad de expresión, como si la libertad de expresión en abstracto significara algo y no, uno no tuviera que meter las manos en el barro para, para darse cuenta de, de, de qué se trata. Mencionaba entonces a, a tres fuentes de financiamiento entre las muchas. Avina, eh, que es básicamente el... Eh, un nombre, un sello de goma que utilizan un montón de, de las principales empresas del país para eh, a, bancar a, a ONGs como esta y como muchas otras. ¿Avina? Abina. ave como, corta INA. Sí, es como ave y oveja, ¿no? ya eh, <risa> una mezcla. Es la Fundación Abina, Liderazgos para el Desarrollo Sostenible en América Latina. Básicamente es eso, es un, un, un sello que utilizan grandes empresas para... Eh, poner dinero en lugares donde quedaría mal que ellos dijeran que van y ponen dinero. Acá nos llegó un tuit de Florencia Orlando que dice Facundo Pastor, menos mal que Fopea promueve la ética, dice, bien, dice bien. Florencia. Bueno, eso es un... Facundo Pastor y, y Nicolás Buñeschi son dos grandes adalides paladines de la ética profesional. Eh, el NED que mencionaban, el National Endowment for Democracy o, como cómo le gustaría que digamos acá, Pérez, la Fundación Nacional para la Democracia Bien, a mí me gusta más. Es Así como Avina es un sello de goma que utilizan algunas empresas para poner plata en lugares donde no pueden ponerlo, la NED es una fundación que utiliza el Congreso de los Estados Unidos para poner plata donde no puede ponerlo. Porque si el Congreso de Estados Unidos fuera poniendo plata en organizaciones eh, opositoras en algunos países, eh, con mucha razón se podría denunciar que hay injerencia en asuntos internos de terceros países, eh, pero lo cierto es que el gran parte de los 30 millones de dólares que gasta por año el NED para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, ONGs, eh, medios de comunicación, opositores en países donde, que tienen un signo político que no le es del todo ameno al gobierno norteamericano, y cuando digo gobierno no, no me refiero a este gobierno en particular, sino a, a eso que gobierna Estados Unidos más allá de que estén demócratas o republicanos en el poder, porque en este sentido se entienden muy muy bien. Como parte el complejo militar-industrial. Militar industrial exactamente. Gran parte de esos 30 millones es dinero del presupuesto del Congreso estadounidense, para que Para que se hagan una idea, digamos, eh, la NED fue expulsada de Venezuela y de Bolivia, acusada tanto por Evo Morales como por Hugo Chávez, de promover golpes de Estado en contra de ambos mandatarios. Y el New York Times, no Página 12, no la prensa obrera, no Diario del Futuro, sino el New York Times dice, eh, dijo en un artículo que la Fundación Nacional para la Democracia se creó para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la CIA durante decenios. O sea, ¿bien? Esto no lo digo yo, lo dice el Times. El tercer... La tercera para, para, para. pata de este... La, la, ¿La CIA le pone guita a los muchachos? ¿Cómo? No, no, no. La, la CIA hacía esto mismo... Pero con, con, con carpa, digamos ah, no okay. Durante muchísimos años La CIA se dedicó a poner plata, inyectar dinero en, mm -hmm. en, digamos Movimientos opositores en países incómodos Estos lo hacen directamente Abiertamente escudados En esta forma de fundación El tercer aportante George Soros Que todos deben haber oído hablar de él para Soros no es el que quiere legalizar el porro, está todo bien con Soros eh, Quiere legalizar el porro, pero no está todo bien con Soros ah, eh, Y que, que es socio... está todo bien por, con Soros Porque cuando me dice que quiere legalizar el porro, ya me olvidé. ...y de todo lo demás... ...y bueno, es que por eso quizás <risa> quiere realizar el porro... Los... ...socio de Aranda... ...en ese emprendimiento arrocero... ...en la provincia de Corrientes... ...que fue detenido por... ...por una cautelar debido al, al riesgo ambiental... ...que incluía... ...en fin, eh, esto es más o menos como para... ...que se va... ...para saber de qué estamos hablando cuando hablamos... ...de algunas ONGs que supuestamente... ...son pulcras ...y, y, y sin ningún tipo de marca... ...de marca inmaculadas... En realidad todos tienen interés, todos tienen algo para esconder, excepto mi mono y yo. Ahí me sí, quedó eh, una no. reflexión al respecto. Dime. parece aparece dicho Abina. por Mundo de Alas. Eh, no. No, no. por favor. Ya hubo un tweet, tenemos otro tweet para este tema. Etel dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fopea? Buen informe en diario del futuro, lo que sigue. Muchas gracias. Yo no le puedo creer a nuestro productor que no piensa en estas cosas. ¿Sabes el tema que sigue? Anal haciendo. Un tema casi que parece dedicado a todos los muchachos de Fopea. Para ser un hombre más.